2009 en Bolivia, la constitución política del Estado no reconocía lo que era el voto en el exterior. El Estado republicano, el Estado monocultural, el Estado neoliberal privatizador, y excluía a los miles y miles de bolivianos que por políticas de hambre, de miseria, tuvieron que dejar la patria, pero que, a pesar de ello, tampoco les otorgaba el Estado lo que significaba la posibilidad de definir el gobierno de eh, nuestro país. Estamos en un momento histórico fundamental, no solamente porque se va a definir una lógica de administración del Estado, una visión de función pública, sino fundamentalmente porque en el caso del exterior, del voto en el exterior, se viene consolidando, se viene garantizando estos derechos que hoy han sido constitucionalizados, reconocidos por nuestra constitución política del Estado y que nacieron producto de una demanda social que se dio inicio aquí justamente en la Argentina, donde compatriotas bolivianos y bolivianas impulsaron la demanda del voto en el exterior. Y eso hoy, gracias al proceso de cambio, gracias al presidente Evo Morales, es una realidad.